...todo tú en tus dos manos solamente... ...con el gesto fatal del bello arquero... ...yo cigüeña en la torre de mi frente... Guardando un equilibrio de lucero Tú violando mis rimas y mis rosas En la quietud y voz de mis jardines Y yo signando mis pequeñas cosas Con sangre de mis blancos serafines que fue mío y me robaste aquel minuto que se fue cantando perdido entre tus menos y tus manos en la suma y amor te equivocaste te equivocaste dame mi cómo mi por qué y mi cuándo para que quede que quede nuestra cuenta en paz. ¡Dame! Lo que fue mío y me robaste aquel minuto que se fue cantando perdido entre tus llenos sitios de mar en la suma y amor te equivocaste te equivocaste dame mi cómo mi porqué Que Ke ke de nuesta cuenta em pa.